Los ojitos a c h i n a o s como japonés con fiebre trae. ¿Cómo les va? Lautaro Ventibenia, buen día. ¿Todo bien? Bien, te extrañamos. Bueno, yo también. Es una alegría venir a la radio que e r m e s cada tanto. Bueno, sí, nos gusta que estés acá. Qué bueno. Vueltas, más、vale. Te buscaste una excusa, que es la presentación este viernes del libro Aceiteros, que venimos más o menos fatigando, conversando,、uh -huh. presentando.、Eh, así que. Contanos. De sí, se nos, va buscamos, a este no, nos buscamos con la compañera Cintia Alcaraz una nueva forma de encontrarnos en esta oportunidad con un ciclo al que denominamos verse la jeta, Notábamos... a a quién se le ocurrió el nombre? Se me ocurrió a mí. Ah, mira.、Eh, me, me llamó la atención que el otro día、eh, Daniel Shofra, que es el、uh -huh. secretario general de los aceiteros, justamente personaje clave de ese libro que, del que vas a comentar ahora, utilizó la palabra. ¿Viste que no la andás utilizando? Sí.、Eh, eh, Y el tipo dijo: los que, dan la, los que ponen la jeta acá,、eh, le metía con jeta. Salvo jeta. algún amigo suyo que todavía lo reconoce por jeta. ¿A mí? Claro. Sí, claro, es mi apodo de. <risa> sí, de, hecho, de la infancia, de la、así. adolescencia. De la infancia, adolescencia, juventud lo sigo teniendo. Y heredado, además.、Uh -huh. Sí, heredado. Bueno, bien. Heredado y legado a、Excelente. mi hermano menor. Y así s u c e s i v a m e n t e a h o r a ver si la jeta es una. Es... Es algo que en los pueblos es muy común decir、uh -huh. eso, digamos, una expresión bastante común. Y es muy popular, me parece. Está, está lindo el nombre. Bueno,、eh, la intención era que nos volvamos a juntar en torno a temas que por ahí nos, nos interesan, nos interpelan, que tienen que ver con viejas discusiones, con discusiones que se renuevan, con.、Eh, bueno. La situación particular que estamos atravesando en, en nuestro país,、eh, los temas que venimos siguiendo.、Eh, y creíamos que el libro de, de Pablo Weisberg, Aceiteros, que cuenta la lucha de, del sindicato de aceiteros de la provincia de Santa Fe, del Gran Rosario、eh, y también de la federación, de alguna manera podía ser un puntapié inicial para, para esta serie de charlas que queremos、eh, llevar adelante durante el 2026 con Cintia. Eh, el libro Aceiteros es、eh, un libro que justamente cuenta la lucha por el salario mínimo, vital y móvil. Aprendí algo. ¿Qué? Y es que entre mínimo y vital no hay una coma. Mínimo vital, claro. Eso me lo hizo n o t a r Pablo、eh, y me dijo:、eh, el mínimo, de alguna manera,、eh, va pegado a, a la palabra vital, es decir, lo mínimo que se necesita para poder vivir. Claro. No es un salario mínimo, coma, vital y móvil, sino mínimo vital y móvil. O sea, que ese mínimo de, te permita algo. Claro. Que no sea un minimísimo,、claro. sino un, un piso. Un piso, <risa> un piso.、Eh, y bueno, y también esto lo, lo menciona el, el libro y es uno de los ejes: la democracia obrera y la conciencia de clase. Ayer, cuando, o antes de ayer, cuando le hacían la, la entrevista a Daniel Shofra. Él habló mucho de, de, del concepto conciencia de clase y creo que es algo que nos interpela o que nos pregunta: ¿quiénes este concepto, ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que hacemos?、Eh, es muy lindo darse cuenta de, de lo que uno es y el lugar que uno ocupa en, en la sociedad, ¿no? Saber que uno, en mi caso al menos,、eh, vive de un salario, que comparte. Un espacio de trabajo diario con gente que también vive de un salario y que quizás los, nuestros padres también fueron trabajadores asalariados, seguramente, quizás、eh, otros no, pero、eh, darse cuenta de esa situación y que ese es el punto de inicio de las luchas para conseguir un, un mejor pasar, una mejor vida,、eh, es algo que no está ocurriendo mucho. Yo. Eh, veo en redes sociales o, o, o fenómenos del momento de, de pibes adolescentes que, que ven esto de hacer guita fácil, de meterse sí, sí. En, en, en la venta o compra de acciones. O y en cierta、no、manera, no solo pibes adolescentes. No, no, ¿no? no sino grandes también. Grandes también. Es, es real. Reconocerse, pero... por ahí reconocerse como clase, como clase trabajadora. Claro. ¿no? Que a veces es lo que cuesta, que parece, nos parece. Que pertenecemos a una clase distinta cuando en realidad lo que tenemos para ofrecer y para vender es la fuerza de trabajo.、Sí. No tenemos otra, otra cosa. Somos clase trabajadora、uh -huh. y cuesta a veces entenderlo. Entonces ahí empiezan las equivocaciones.、Uh -huh. ¿Y cuánto no, vale la cu fuerza de nuestro trabajo también? ¿Y cuánto? Por supuesto, y defenderla, defender el valor.、Uh -huh. Bueno, el libro Aceiteros、eh, fue editado por la, la Federación de Aceiteras. Es un libro hermoso. O gordito, e s un libro, gordito un libro muy gordito, lo vamos a mostrar acá. No sé si ahí 300, se está viendo. Sí, ahí se, ahí se está viendo. Mira, si t e miras de reojo, le, le apuntas bien Ay, a la cámara. Exacto. 350,、está. 400 páginas sí, tiene eso. Sí,、uh -huh. eh, y es un libro que tiene、eh, escenas de gente como uno. De gente que, que entra a una fábrica, que enciende una máquina,、eh, escenas de la familia, del, de, del, del aceitero,、eh, y cuenta bueno, la vida de las personas que forman parte de esta lucha.、Eh, hay algo muy lindo y es que los aceiteros, que son obreros industriales, se juntan para iniciar esta lucha con.、Eh, Un grupo de abogados laboralistas, que ahora, bueno, uno de ellos es Matías Cremonte, a, uno de los que solemos ver en, en, en los programas de televisión en el marco de la discusión de la reforma laboral.、Eh, y son estos abogados, junto con contadores, eh, quienes eh, comienzan a asesorar a los aceiteros、eh, sobre bueno, las condiciones de trabajo y cuánto deberían cobrar por lo que hacen. Eh, eh, algo muy, muy llamativo, y es, es que en el comienzo de la lucha de los aceiteros pusieron los números sobre la mesa y se dieron cuenta de que, del total de lo que recaudaba Luis Dreyfus, una de las compañías cerealeras claro, en Santa Fe. ¿no? En Santa Fe Eh, del total, solo destinaban el 0,8% al pago de todos los salarios. me estás jodiendo, ¿No? boludo. Esos son los números. La puta madre. O sea, y el aumento que ellos estaban pidiendo, un aumento salarial, les llegaba iba ser, al 1%. Llegaba al 1%,、claro. 1,2%. q u é va. O sea, ese es el nivel de saqueo a los trabajadores、claro. y el nivel de la guita que manejan estas empresas. Tener uno o dos días parado el puerto. o Los puertos por donde salen los granos、eh, le sale、eh, más caro a las empresas que pagarle lo que los obreros le piden.、Eh, es impresionante todo lo que uno va descubriendo claro, sobre、sí. la cadena. Esto también nos, nos llega a nosotros、eh, en, la plan, en la provincia de La Pampa. Hay plantas de l u i s Dreyfus de Acopio, hay plantas de Cargill sí, y son las grandes empresas que son muy poquitas que manejan. Todos los granos de la República Argentina y que manejan b、bueno, u el n o e comercio internacional, porque no solamente、eh, son acopiadores, sino que también son dueños de los barcos que llevan los granos de la República Argentina a otros países. Bueno, es un negocio muy, pero muy grande y un negocio que está más vigente y más explotado que nunca en este contexto.、Ah, vale, y que tuvo su explosión, ¿no? También、uh -huh. es, es un sector laboral que explotó hace, qué sé yo. 15 años,、uh -huh. a esta altura, un poquito más, capaz. No, no, no, no estoy tratando de ir, pero. Se condice el inicio de la lucha de los aceiteros、sí. o este periodo con el post-2001. Claro. O sea... claro. Eso también por una cuestión, claro, más política, más cultural, pero digo, económicamente,、eh, el... ¿te a c u e r d a s cuando decían hay viento de cola? Claro. Nos hablaban de, de,、sí. de, de la rentabilidad Del valor de los hermólicos. Claro. Bueno, y, y Mañana que... va a venir Pablo Weisberg acá.、Eh, va, a eh, sí, va a venir. No me gusta anunciar las cosas en la radio, pero bueno, le estamos diciendo. Va a venir a conversar, así que vamos, vamos a profundizar sobre el armado de ese libro,、uh -huh. cómo, se, cómo se fue ocurriendo, cómo se gestó. Es un libro editado por la propia Federación,、sí. eh, con 3.000 ejemplares. Ahí estaba pispeando que, que es un número alto, alto respecto de cuánto se. De, ¿Qué cantidad de ejemplares、sí. editan los libros hoy? Hace un tiempo、eh, estuvo Martín Coana en una actividad que habíamos organizado nosotros y nos dijo: Un libro que vende más de mil ejemplares es un éxito. Y sí, seguro que sí. O sea, en este contexto, ¿no?、Claro. Para que nos demos cuenta de, de lo que se lee, de lo que se compra y de lo que se vende. Claro, se han dejado de leer los libros. Esta presentación va a ser el viernes a las 20:30. Mañana. Es decir, mañana la entrada es gratuita, va a ser en la maroma. Pueden reservar su mesa si quieren para estar más cómodos. Tomarse algo, comerse algo y compartir un buen momento. Bueno, buenísimo, b u e n í s i m o la apuesta. Aparte que es la punta del i b e r r esperemos. Ojalá también、sí. esto que a futuro aparezca otra posibilidad de verse la jeta. Eh, ¿hay, te, ¿Hay algo en carpeta o sería q u e m a r No, no, tenemos en carpeta, pero n o lo vamos、paso. a quemar, paso a paso. paso.、Sí. Bueno, Lautaro, gracias de vuelta. Gracias este, a ustedes, ¿sí、p o q u e d a algo que agregar? No,、eh, pueden hacer su reserva ahí en, en La Maroma. Si quieren estar más cómodos, asegurarse una mesa y los esperamos. Mañana vamos a pasar un lindo momento.、Eh, tal vez lo dijiste, creo que no. Sí.、Eh, ¿Va Sí. í a estar a la venta? Sí, el... el libro va a estar a la venta. Es un libro bastante económico. Para lo que cuestan los libros hoy, creo que vale 20 lucas.、Ah, una no, entrada a、eh, historias eh, de una capital. Una entrada a historias de una capital. <risa> elegí. Sí. Y. No, pues、nada. no elegí. Puede n estar en, dos, en las dos cosas. Sí, porque Historia de una capital tiene funciones viernes, sábado y domingo. Claro. Claro. e、eh, Pueden... Está recaliente usted. Y sí,、eh, <risa> no me pueden boicotear. No, sí, no, no, es un gran espectáculo. Sí, pero,、eh, no. sí los, no, libros, van no, 20. Al... 20. los 20. libros van a estar a la venta、eh, gracias a nuestro compañero Gabriel Bardini de Fahrenheit, que、Ajá. los pidió、eh, para venderlos ahí. Dale, buenísimo Lautaro. Mañana la seguimos nos con. Vemos ahí, nos vemos Dale, ahí. Estamos acá en Radio Clásica. Nos vemos.